Bueno, la verdad que fue un triunfo muy bueno eh, ante un, un muy buen equipo, con grandes jugadores, con experiencia, con oficio y si bien se, se sufrió en el final creo que se sufrió de más, eh, quizás por el desarrollo del juego y el control que tuvimos del juego podríamos haberlo cerrado un poco más, eh, con un poco más de, de diferencia. Pero bueno, la verdad que, que, nos vino, que, que, que nos vino muy bien jugar contra un equipo así como la Unión, eh, disciplinado, eh, quizás distinto a lo que estamos eh, acostumbrados acá en el Paulista. Eh, y bueno, obviamente que eh, tenemos este torneo por delante y cuando se entra a en la cancha se quiere ganar, así que la verdad que contentos con la victoria. Eh, venimos jugando muchos partidos seguidos y... Y la verdad que, que, bueno, que empezar este torneo corto como el Interliga con una victoria es muy importante. Así que eh, creo que el equipo jugó, jugó bien ayer y, y hizo las cosas bien. Así que me parece que, que la victoria fue justa y que eh, podríamos haberlo ganado más tranquilo eh, Lo que nos pone muy contentos porque enfrente teníamos un, un muy buen equipo.